Casa 7. La casa 7 representa nuestras relaciones más íntimas y las parejas amorosas. Es como si fuera nuestra casa del amor en la carta astral. Gobierna todo lo relacionado con el amor romántico, el matrimonio y nuestras relaciones más profundas. La energía de esta casa es como un juego de equilibrio. Necesitamos encontrar un equilibrio entre nuestras propias necesidades y las necesidades de nuestra pareja. Casa 8. La casa 8 es conocida como la casa de la transformación. Gobierna todo lo relacionado con la muerte, el renacimiento, las herencias y los secretos. Es como si fuera la casa de los misterios y los tabúes. Cuando la casa 8 está bien posicionada en una carta astral, la persona puede tener una gran capacidad de transformación y cambio. Es como si fuera capaz de renacer de las cenizas. Sin embargo, si hay aspectos desafiantes en esta casa, la persona puede tener dificultades para lidiar con los aspectos más oscuros de la vida, como la muerte y la pérdida. Es como si fuera un viaje de descubrimiento y transformación continua. Casa 9. La novena casa es como un mapa de tu mente superior. Es la casa de la sabiduría, la filosofía y el conocimiento superior. Es donde buscas respuestas sobre el significado de la vida y el propósito del universo. La novena casa también está vinculada a tu búsqueda de crecimiento espiritual y experiencias que expandan tus horizontes. Casa 10. La décima casa es la casa de la carrera y la realización personal. Es aquí donde encuentras tu lugar en el mundo y trabajas para alcanzar tus objetivos de carrera. Es la casa de la ambición y el éxito profesional. La décima casa también está vinculada a tu imagen pública y cómo eres percibido por los demás en el mundo exterior. Casa Ones. La casa Ones es la casa de las amistades, las conexiones y la realización de los sueños. Es la casa que muestra cómo te relacionas con grupos y comunidades y también cómo puedes alcanzar tus objetivos más ambiciosos. Tus amigos y colegas de trabajo son importantes en esta casa, ya que pueden ayudarte a llegar a donde quieres. Pero ten cuidado, porque también puede haber envidia y competencia en el aire. Es importante estar rodeado de personas que te apoyen y quieran tu éxito. Casa Doce. La Casa Doce es la casa de la introspección, la espiritualidad y el inconsciente. Es la casa más misteriosa del zodiaco, porque muestra las partes más profundas de nosotros mismos que no siempre entendemos. Es la casa que representa nuestros miedos, nuestros secretos y nuestras fantasías. Pero también puede ser la casa de la curación, el autoconocimiento y la conexión con lo divino. Cuando está bien trabajada, esta casa puede levarnos a un lugar de paz interior y sabiduría espiritual. Pero es importante recordar que, a veces, necesitamos retirarnos del mundo exterior para acceder a esta casa y escuchar nuestra voz interior.